hemos anunciado en la jornada de ayer, eh, sesionó el Consejo Deliberante de General de Madrid este viernes 16, a partir de las 13 horas que estaba anunciado, y eh, el único tema para ser tratado fue la solicitud de licencia de la concejal Silvia Rastelli, que había asumido el pasado día domingo, y la toma de juramento al concejal suplente, el profesor Fernando Mángano. La concejal Silvia Rasteri había sido electa el pasado 23 de octubre, aunque ya se conocía que no iba a asumir el cargo de concejal, dado que desde hace varios años ha compartido el gabinete con el intendente eh, doctor Juan Carlos Pellita, en este caso en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. Pero bueno, finalmente días pasados, o más precisamente el día domingo, asumió este cargo y luego entonces ha presentado la licencia a partir de ahora el profesor Fernando Mángano se ha hecho cargo de la banca que tenía la concejal Silvia Rastelli. Eh, con un breve debate sobre esta asunción, dado de que eh, no se ponían de acuerdo los bloques en cuanto a lo acontecido el último día domingo y la licencia de Rastelli, Finalmente llegaron a un acuerdo, más que nada por el tema administrativo, para dejar eh, lo que tiene que ver con todo lo que es los recibos de sueldo, eh, de dietas y todo esto, eh, en condiciones, finalmente se pusieron de acuerdo los concejales y prácticamente a las 14 horas finalizaba esta sesión, la octava sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de General Madrid. Eh, por último, para informar nuevamente que el próximo día domingo 18 a las 21 horas en el Complejo Cultural, el Grupo Coral General La Madrid estará llevando a cabo el recital de fin de año. Esto tendrá que ver con eh, temas eh, populares de ópera y canciones navideñas. La profesora María Cristina Chiste estuvo informando acerca de la actuación de esta de esta actuación, la última del año 2011, y estando eh, invitada, como solista invitada la soprano, la señora Maribel Piti Paldi de Aitala, actuando también junto al coro el próximo día domingo. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Rueda Regional de Medio.